Pilar Galende, eh, que es eh, doctora y también es, es referente, militante eh, feminista y también este, está preocupada por esta situación de la que vamos a hablar. Eh, Pilar, buen día. Mauro de Radio Quermés te saluda. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Mauro? Buen día. Bueno, ¿Se escucha ahí? Sí, sí, nosotros te escuchamos ¿Sí? perfecto. Ah, bueno. Bueno, queríamos hablar ah, bueno. un ratito por esta decisión, una nueva decisión que ha tomado el mm. gobierno nacional de este, modificar el Sistema Nacional de Residencias. Explicanos un poco qué sí. es lo que está haciendo el Gobierno Nacional y cómo puede afectar a la provincia de La Pampa. Bueno primero sí es un, la verdad es que es una entre tantas no porque claro. no se sabe en qué momento termina esta situación. Bueno, efectivamente ahora llegó el turno, digamos porque los avances sobre la salud pública vienen siendo constantes y ahora llegó el turno de meter la mano o la motosierra, como ellos dicen en, ...en esto que es el sistema de formación más importante que tiene nuestro país... ...de formación de profesionales de la salud y de médicos y médicas. Y bueno, eh, fue, fíjate que además fue de un modo bastante cruel al estilo de este gobierno... Eh, un día después de que eh, miles de residentes en todo el país, as, digamos, aspirantes a residentes, ¿no?, rinden su examen a nivel federal en un esfuerzo importante, porque pasar por un examen de residencia, se reexplica un poco qué es el sistema de residencia, es un, es un gran momento en la vida para un profesional de salud. Un día después de ese evento sale este anuncio. Sale este anuncio de una resolución ministerial que deja sin efecto la resolución del año 2015, que había sido una, una, también una pelea un poco en, en, en cómo organizar y dar, dar jerarquía y valor a la formación de residentes, deja sin efecto convirtiendo, y ahora vamos a traducirlo un poco, a una figura no de trabajador de la salud, sino de becario, a quienes eh, transitan su residencia. Un poco para quienes desconocen, eh, dar algunos elementos de qué es una residencia en salud, las residencias Son tránsitos de formación en alguna especialidad, en el caso de la, de la medicina es una especialidad médica, ¿sí? pero de profesionales que están matriculados, que están recibidos, que están ejerciendo su profesión, son trabajadores de la salud. ¿sí? Esto es importante porque cuando uno lee de qué manera además se comunica esta información, eh, hay, un, hay un desprestigio, ¿se entiende? No solamente que se pone en, en valor. Eh, eh, digamos, de menos valor su, su reconocimiento del Estado, en tanto trabajador de la salud, con digamos, un impacto directo en la, lo que es la precarización del trabajo, sino que además hay un, hay un desprestigio en relación a pensar justamente este debate que, que lleva muchos años en nuestro país y con, con muchos intentos de poder unificar un sistema de formación con lo difícil que eso es en Argentina, que tiene ¿no? escenarios... De, de salud tan diversos, tan heterogéneos y, bueno, básicamente lo que rompe esta resolución con respecto a la resolución anterior, y no, no quiero ser muy complejo, es justamente este punto, ¿sí? Pero ¿Se escucha ahí? Sí, sí, sí Bien, te escucha, ¿se estamos escuchando. Un poco rompe, perfecto, no, perdón, pero por ahí la señal me, me falla a veces. Eh, entonces rompe un poco este principio que es considerar, eh, digo, en términos de, de aportes, en términos de reconocimiento de licencias, en términos de cargas horarias, que habían sido acuerdos generados en un intento, como decía antes, ¿no? Muy largo de, de tratar de consolidar un, un sistema nacional de residencias, porque antes yo misma, digamos, cuando rendí mi residencia había un sistema que era más, eh, no, no estaba como unificado, ¿se entiende? Entonces cada provincia, cada institución, digamos, tenía como su propio régimen diverso. Entonces, en el esfuerzo un poco de crear criterios de planificación de la fuerza de trabajo en salud, eh, eh, digamos, se fue avanzando en ese proceso y la resolución del año 2015 fue en ese sentido una mejoría en términos de, de, por eso, de garantizar ciertas condiciones básicas para que las residencias tengan un piso ¿se entiende? De de reconocimiento Bien. Después existen muchas provincias Como la nuestra inclusive Tienen sistemas también de, de aportes provinciales de, de como un doble, un doble aporte Entre el contrato nacional y el local Entonces, bueno, traducir Para cerrar esta parte, digamos A, a, una, a una simple beca de formación Sino el reconocimiento Del trabajo ¿Sí? Implica un retroceso que va a tener impactos múltiples, desde posibles cierres de sedes, obviamente, a, obviamente, el impacto que eso va a tener en la, en la comunidad, porque les voy a decir esto y, y me callo, pero el sistema de salud pública, pero también privado depende en, en, en un gran porcentaje del trabajo de los y las residentes, claro, en las guardias, en la atención, sí. O sea, eh, para para esto, más o menos ponerlo en claro, Pilar, eh, para una persona que está estudiando una carrera, termina una carrera de la de profesionales sí. de la salud, la la residencia vendría a ser el primer trabajo. Eh, en blanco el primer trabajo este, eh, formal que tiene eh, en el sistema de, saliendo de... Para de muchas la personas... Estudio. Exacto, o sea, para muchas personas, Bien. no todo el mundo transita el sistema de residencias, pero vamos a decir esto, si el Ministerio de Salud tiene, tiene que tener, ¿no? Tiene que tener una rectoría en términos de poder direccionar la fuerza... ¿no? De laboral, los recursos que necesita para atender sus demandas, tiene que tener una, digamos, un rol en ese sentido, descentralizarlo, llevarlo a un lugar de beca que implica precarización, derivarlo a decisiones institucionales, lo único que hace es romper el, esto que tanto ya, nos, ya viene costando, porque el sistema de residencias viene decayendo, para muchas personas, para otras no, pero sigue siendo el mejor sistema de formación, de especialistas en, en salud y especialistas en la medicina para la inserción en el trabajo. O sea, vos salís de la, salís de la facultad y necesitas transitar algunos años, en los sistemas de residencias, depende de qué especialidad, transitan entre los tres o los cuatro años de formación, ¿sí? que eso incluye digo trabajo de atención en guardias. La mayor persona, por ahí no saben, pero son atendidas por residentes cuando van a un servicio de salud. Entonces, eh, son personas que están en formación, pero que son matriculadas y que están, eh, digamos, trabajando en el servicio para, la, la, digamos, para gestionar su título de especialista. Uh -huh, ¿sí? uh -huh. Especialista, en, en nuestro caso, yo desde la Federación Argentina de Medicina General y Equipos de Salud, que es de donde un poco... Con un, obviamente con un grupo muy grande de instituciones, organizaciones que estamos preocupados, ocupamos este tema estamos también un poco en alerta del retroceso que esto significa, porque les cuento este dato, que esto ya es, es un tema que viene de, de años ¿no? el, el, el proceso de pérdidas de vacantes en las residencias y sobre todo para, digo, para quienes ejercemos la medicina general que trabajamos en lo que son los servicios de atención primaria de salud Viene habiendo un retroceso muy grande en esto de que un egresado elija transitar una residencia en salud. ¿sí? De hecho, les cuento, este año, bueno, todavía no tenemos los datos de adjudicaciones de cargos, pero los últimos dos años, más o menos de la oferta que tuvo el Ministerio de Salud, se adjudicaron el 30% de los cargos. Son, son datos históricos que nos, nos, ya nos tienen en alerta. ¿sí? Nos tienen en alerta porque habla de que esas personas que salen de la facultad no están eligiendo formarse. En estos, en, estos, eh, en estos ámbitos de la salud y con eso hay un impacto obviamente, por supuesto, en la formación de profesionales que van a ir a trabajar en los territorios, en las comunidades, ¿no? en lo que es el primer nivel de atención. O sea que Entonces, salen bueno, de estudiar y directamente era... se ponen un, este, un estudio o, o trabajan en un consultorio sin pasar por ahí. Muchas personas están eligiendo no transitar los sistemas de residencias, eso es un problema que viene desde hace más tiempo. O sea, no formarse, Y en particular, no formarse, no especializarse. Bien. Especializarse, para que no se congene la confusión, son profesionales matriculados, con, pero no tienen una especialidad médica, como puede ser la medicina general, como puede ser la clínica médica, la pediatría. La pediatría viene también, la sociedad de pediatría viene alertándose mucho sobre la pérdida de vacantes y la pérdida de de aspirantes además a formarse en la pediatría. Es un problema complejo, pero que seguro que no se resuelve recortando ¿no? eh, el sistema y desfragmentándolo que es el objetivo. Y hay que poder leerlo, por eso decíamos al principio, esta decisión no es solamente una decisión aislada ¿no? sobre el sistema de formación médica, sino que hay que leerlo en un conjunto de medidas que claramente van en detrimento de la salud pública, que van en detrimento de este rol del Estado Nacional, tomando decisión sí. sobre la fuerza de, de trabajo que necesita para las necesidades de nuestro pueblo. Entonces, ahí hay como un proceso que, en el cual esto se ancla y que tiene que ver con una, una, una tendencia, una decisión política de ir por la, por la desfinanciación y la privatización de nuestros servicios de salud, de nuestro sistema de salud. ¿Y sabes Entonces, qué va a hacer la Pampa que, en esto? Sí. Se sabe que va a ser la y, pampa. Y eh, mira, hay, hay cosas, la verdad es que yo no, sé, no soy la persona para, que, para responderte eso, no lo sé, eh, sí sé que estamos, digamos, a ver, como recién empezando, yo he tenido muchas reuniones en los, estos últimos días, un poco analizando esta resolución y viendo cuáles son los impactos que va a ir teniendo, hay todavía ciertas dudas de cómo se va a ¿no? operativizar esto, cómo va porque, digamos, cómo van a transitar las provincias que tienen, o sea, que forman parte de ese sistema nacional de residencias... ¿Sí? que rinden ese examen único que contaba al principio eh, así que bueno, supongo que las próximas semanas entiendo que se va a ir aclarando un poco y se, se irán viendo qué decisiones se toman al respecto, la provincia de La Pampa igual tiene también un sistema de residencias propio más allá del sistema de, de nacional. residencias nacionales, claro. pero obviamente que nosotros formamos parte del sistema nacional, o sea que impactos va a tener, ya los viene teniendo porque por lo menos en, en lo que hace a la especialidad por la cual puedo hablar, que es la medicina general viene habiendo un, una pérdida muy significativo de aspirantes y de, y de médicos en formación en la medicina general. Entonces, y, bueno, y, esto agrava, obviamente que agrava y, esa situación y... Mm. ¿Y crees que esto es una decisión únicamente económica o hay una cuestión más política, más social, mm. no, eh, más claro. profunda? Totalmente, es lo que un poco te decía antes, o sea, en eso, en eso, no podemos pensarlo como una decisión aislada, decir, bueno, recorte presupuestario, ¿sí? precarización, flexibilización y después nos vamos a ir encontrando con, por dónde se va recortando, ¿no? todavía no lo sabemos. Pero bueno, hay que leerlo, por eso decía, en una política más, más general, estructural, que va en tendencia con cada una de las decisiones, pérdidas de programas, ¿no? o sea, desmantelamientos enteros de, de institutos, bueno, todos los movimientos que viene habiendo con los hospitales nacionales, despidos masivos, etcétera tienen que ver con una política de financiamiento que finalmente es, es como la base para lo que sigue, que es lo que, lo que no completaron en los 90, que vienen a completar, que es la privatización de nuestros servicios de salud. Claro. Hacia eso, a, ese, a eso va y hay que tener también conciencia de que, digamos, esto es una medida más que vuelve a ubicar incluso ahora metiéndose con la formación eh, la formación de profesionales de la salud en una idea mercantilista y que además le da poder a las instituciones privadas, ¿no? Porque claro, en vez de en vez donde del se corre el Estado, del Estado, claro, donde se corre el Estado exacto, va a aparecer el pero, privado. Exacto, el tema es saber si al privado le interesa es, esto por supuesto, que seguro que le interesa, porque mirate que tener, o esa la fuerza, lo repito, porque es muy importante que quede claro, la mayor parte de los servicios de salud públicos privados se sostienen con el trabajo de los residentes y las residentes. Entonces, claro que tener fuerza de obra, mano de obra barata <risa> y encima precarizada, sin sí. derechos laborales, es ideal para un sistema privado. Y el Ministro de Salud de la Nación, ustedes saben que además, es uno de los dueños principales del sanatorio Güemes, Digamos, como claro. hay, hay lecturas que son bastante directas. Están en, el, en los dos Entonces, lugares del mostrador, digamos. Totalmente. Entonces, hay, hay, hay cuestiones que hay que poder eh, entenderlas por eso, en la complejidad que tienen y los impactos que tienen, obviamente, que la pérdida de, de profesionales formados para trabajar en los servicios públicos tiene un impacto directo, no solamente en, nuestra, en la fuerza de trabajo, tiene un impacto directo en las personas que se, se atienden ahí, uh -huh. ¿no? Bien. Porque, bueno, porque, digamos, ¿quién se queda a la noche trabajando y atendiendo? Los residentes, no? los, todos los servicios hospitalarios, centros de salud, dependen de, esa, de, esa, de ese trabajo. Entonces, eh, lo que no podemos es, además, perder no solamente en términos de derechos adquiridos, sino también en términos eh, simbólicos, lo que significa haber reconocido ...que la, la formación forma parte del trabajo en salud. Fue una lucha ideológica, ¿sí? Que también está siendo resquebrajada... Como, ...como parte de un discurso, una narrativa... ...cuando en realidad fue una lucha muy larga... ...de muchas camadas residentes en estos momentos ¿sí? Entonces, por ejemplo, qué sé yo... Las guardias, de, ...las guardias de 12 horas... ...fueron reivindicaciones muy peleadas... ...fueron conquistas nuestras como residentes... ...a lo largo de muchas generaciones... Bueno, que implicaba de poner, por ejemplo, poner en evidencia que trabajar más de 24 horas seguidas atenta contra la atención, ¿no? la, la calidad de la atención en salud. Bueno, volver para atrás con eso es un retroceso enorme. Uh -huh. ¿sí? Por eso hay, hay muchos componentes que tienen una implicancias directas además en esto, en esto que es la atención sobre las personas. Uh -huh. Está metida la mano de negra acá también para desregular todo esto. Ustedes consideran sí, eso. Sí, es, es una política. Y es una política de Estado, no es, no es una política aislada. Claro. Es una política de Estado y que se refleja en distintas instancias de salud, y todos los días nos encontramos con una cosa nueva. Entonces, bueno, los impactos obviamente habrá que analizarlos. Eh, quienes estén tomando decisiones eh, políticas de gestión tendrán que, obviamente, ir viendo de qué manera se sigue garantizando que, que los recursos quieran formarse, que los, los digamos, los, los modos de contratos garanticen condiciones, porque claro imagínate que si ya veníamos con un sistema debilitado, que eso es lo que quería un poco traer eh, obviamente que la, la posibilidad además de que encima vas a estar contratado en una forma ¿no? que no te garantiza pisos básicos de reconocimiento, bueno eh, atenta contra que las decisiones de quienes egresan de nuestras universidades públicas vayan hacia ese sistema, ¿no? Claro. claro. Entonces, bueno, es un escenario complejo, sí, pero que no... hay que poder... Parece una cadena de degradación constante, no solamente como trabajadores, Exacto. sino también como, como especialistas, porque el día de mañana eh, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos, nuestras nietas, este, se van a hacer atender por estas personas que recién están haciendo la residencia y si no la hacen no tienen formación y si no tienen formación no lo pueden trasladar a las personas comunes, a las personas de a pie, y eso hace toda una... Eh, no sé, uno lo, lo piensa desde, desde el llano y también eh, cree e intenta creer qué pasó durante todo este tiempo donde sí pasaban estas cosas y no se veían tanto. Ahora que alguien sí. las quiere romper, las estamos trayendo para que las vean y digan, miren todo lo que se estaba haciendo, que se estaba haciendo bien, pero nadie lo sabía. Claro. Pareciera como Totalmente, que, que sí, el velo sí. lo estamos sacando ahora y pareciera como tarde. Sí, sí, sí. Sí, totalmente, pero bueno, este, este tema que parece a veces medio lejano, digamos, por eso lo quiero acercar un poco a la gente que está escuchando, acercarlo a la realidad cotidiana de lo que es la atención en salud. Eh, acercarlo, digo no solo en la Pampa, digo en todo el país. Eh, de hecho, mira, te voy a decir, nosotros como, como Medicina General, equipos de salud de primer nivel, que venimos ya hace mucho trabajando en este tema, eh, pero no somos los únicos. La Sociedad de Pediatría hace años que viene advirtiendo de que si sigue esta tendencia donde no se jerarquiza salarialmente, en condiciones laborales, la formación en la pediatría, en algunos años nos vamos a encontrar con que no hay pediatras. Claro. Esto lo viene diciendo, por ejemplo, la SAP. Entonces, digo, nosotros también, desde, desde distintas asociaciones científicas, venimos advirtiéndonos sobre este tema. Ahora, esto requiere más política pública, más inversión pública, ¿no? Requiere, incluso nosotros estuvimos los últimos años debatiendo, que llegó a la comisión, y finalmente no, no, no alcanzó a debatirse en el recinto, una ley nacional de residencias médicas, de manera de ir jerarquizando y consolidando en la estructura del Estado que este tema forma parte de la planificación central ¿Qué recursos vas a formar? Hay residencias que son priorizadas, la medicina general es una de ellas, donde tiene que haber más políticas activas para tener ¿no? aspirantes a esas residencias prioritarias, porque esa es la planificación política en salud, eso no se lo puede dejar un privado, tiene que estar en las manos del Estado y el Estado Nacional además, ¿no? como una voluntad de corregir de alguna manera o equiparar las disparidades que también existen entre provincias en términos de formación y capacidad de recursos. Obviamente que si vos lo dejás liberado a los sistemas provinciales, municipales o institucionales, bueno, se, a, se abre una fragmentación que va a depender de quién tenga más, más dinero y, y qué, qué condiciones ofrezca. Y bueno, hay esta lógica mercantil de veo dónde me anoto, ¿no? Entonces, bueno, se rompen principios que van más allá de de esto del impacto en el trabajo, que es lo primero que hay que decir, pero que también tiene otros efectos colaterales que tienen que ver con una lógica desde cómo se planifica y se piensa la formación de recursos en salud, que es un tema muy importante. Pilar, muchas gracias por tu tiempo con Radio Kermés. Bueno, bueno espero que haya aclarado y no confundido más. Es por un supuesto. tema complicado y ya en los próximos días seguramente vamos a ir teniendo más información al respecto. Muchas gracias de nuevo. Bueno, un abrazo para ustedes. Pilar Galende, eh, parte de la Federación Argentina de Medicina General y Equipos de Salud, hablando sobre el problema de las residencias para especialidades, dijo en Radio Kermés que vienen a terminar lo que empezó en los años 90. Las 9 y 26 minutos. ¿Estás al tanto? ¿Estás escuchando Radio Kermés 106.1?